Turia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, con Juan José Chezoro, Josep Enquijarro y Manuel Carvallal. Juan José Chesoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, nos vamos a, a Extremo Oriente, nos vamos a Japón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 Hombre, eh, el amigo Taro Hombre, fíjate, no, no, me sé, no me sé yo los ministros de, de okay, España con pero, todos los que hay Pero los de Japón sí Los de Japón sí, por supuesto Oye, por cierto, eh, ¿cómo se llama el ministro de industria en Japón? Eh, pues Kono eh, Taro vale. es, es al revés. <risa> El primo es Taro cono el primo. y el otro es Kono Taro Vale, es, vale <risa> Sí, el amigo con... funciona. No, ese es el de fomento por los conos <risa> Exacto, exactamente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 para ser un poco más receptivo, ser un poco más re más sensible a este tipo de avistamientos. Y de Japón nos vamos a China. Mario Carvellal, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque en China se ha producido un descubrimiento que nos parece interesante. Sí, sí. Eh, seguimos en Oriente y en este caso la, la información es un poquito más antigua. De hace... Eh,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 porque para tener eso la zona tampoco es una extensión gigante y estos bichos comen comen mucho. Y entonces hay un, un paleontólogo que que es Ernest Frenger que que él dijo que era en er freinger Stromer, Y él decía en 1936, bueno, y de que se alimentaban estos dinosaurios tan gigantescos. Y entonces dijeron tss.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 Bueno, es, eso era como una sardinilla para sí. estos. No, eh, dulce la carta un siluro. Eh, eh, ah. Como una anchoita. Sí, sí. Como una anchoita. La anchoita cualquier cosa al lado de un siluro. Como una anchoita para, para estos pedazos de dinosaurios. Que de, está dinosaurio. en, eh, en, en el Ebro. Sí, a ver si nos traes uno y nos lo haces sí, en claro sí. vuelta y vuelta eh, a la sí, planchita. Sí, sí. Bueno, el tiburón de sierra habitaba en agua dulce y se llamaba onchopristis.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 que ya empezó a detectarse como que tenía una cierta putrefacción eh, en su cuerpo. ¡Uf! Incluso, sí, es decir, estaba vivo, pero incluso llegan a hablar de que de que se veían los gusanos propios de ves? la putrefacción en la cama. Sí, por eso digo que... que es ¡Qué asco, o sea, por favor! Estaban bueno. bien muertos, ¿no? <risa> pero todavía no, estaba, todavía no estaba muerto, ¿eh? O sea, él no? fallece... No, no, no, no, o sea, por eso se empieza a descomponer o o sea, cuando, cuando todavía estaba vivo. En la vida.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 Tremendos, sí, bueno, la que nos por, acaba por... ese de lo ese, él no le daría importancia, vale. Pero jolines. <risa> sí, claro, él ¿se de hecho la que... de la nada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 ya tenía 5 millones de dirhams acumulados, desapareció. Claro, cuando lo denuncian... No ¿Era político español? Eh, no. <risa> era un primo ah, hermano. <risa> era notario marroquí. Sí. Bueno, pues cuando lo detienen, él le explica a la policía que efectivamente, que sí, que él asumía que había cometido ese delito, pero que en este caso era al revés, eran 5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 Sí. Ah, por eso se llama así Paxico. Claro, con las Paxica. hojitas del té claro. Ella es, es una especialista El té verde <risa> le gusta mucho a Josep ¿verdad? Ah, Bueno, yo soy más de té rojo Pero no le hago asco a ninguno La sí, verdad que sí, sí. sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el té rojo El té verde El té azul O el té negro El color. Sí. Así, Hombre, no, no, no. El color del agua. A el, ver, yo. Es que yo nunca lo he entendido. Yo soy, las consum, yo soy consumidora Pero, de té, no, eh, no soy especialista. Por ejemplo, el, el té rojo es más activo, es más eh, fuertecito. ¿Y es el color? No. And no, no es solo la mucho propia llave, claro. El, el verde Además, me resulta mucho más amargo, el verde es más me, suave. Me,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 Pero fíjate, Josep, como en tiempos hablábamos de ese planeta, lo que fuera, pero como el planeta 10, ya nos hemos hecho a que Plutón no es un planeta y vuelve a tener ocho planetas en el Sistema Solar y siempre hemos pensado y hemos estudiado que tenía nueve. Es verdad, tienes toda la razón del mundo. pero bueno, acostumbrado, ¿eh? Lo que es el tiempo... Bueno, también nos ha pasado con el euro, nos ha pasado con mil cosas... Sin darnos cuenta...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 Bueno, y nadie, y no piensas nadie, en pesetas nunca, y pensábamos que iba a ser imposible eh, evitar el pensamiento de las cosas en pesetas y pasarlas a euros eh, mientras estábamos hablando. Bueno, pues ya, ya, ya. el sistema solar ha pasado a tener ocho planetas sin darnos cuenta.